musical. Para las antenas y entérate de lo que pasa con tus artistas cuando hay show. Esto es Info Music. Lanzan tráiler del show de Snoopy. Apple TV Plus estrenó el primer avance de su nueva serie animada que reversiona la clásica tira cómica Peanuts. La producción debutará el próximo 5 de febrero y estará compuesta por 6 capítulos. Info Soy Brittany Espinosa, si quieres volver a escuchar esta noticia y saber más, entra a fmok.cl Infomusic, lo que pasa en el mundo del entretenimiento.